Una reunión con Carlos Arena, que es el secretario de Asuntos Políticos. Me dijo que mañana a once y media vamos a tener una reunión con Compras y Hacienda.、Eh, veíamos que estaban diferentes, como que daba esa impresión, como que no, no. Creo que le torcimos el brazo, que nos quieren ayudar, y nos van a ayudar obligadamente por, los, por todas las manifestaciones que venimos haciendo.、Eh, y que el 11, el día 11, el 11 de enero a las 15.30 vamos a tener una reunión con el intendente. Hoy el intendente sale de licencia y vuelve el día 10.、Eh, más que nada la idea de hablar con el intendente como para que ratifique todo esto y que bueno, sea la última persona, la que está más arriba y que diga bueno, que tiene intención de imprimir y de trabajar con nosotros.、Eh, veremos qué pasa mañana en la reunión y... Y bueno, después estaremos informando a la tarde en alguna asamblea、eh, cómo nos fue la reunión. Sí,、bueno. Más que nada, bueno, como r e c a l g ó d a n e l a los compañeros que nos han venido a apoyar, a nuestros compañeros, que esta es la cuarta vez que nos venimos a manifestar en el m un i c i p i o con todo el desgaste que eso lleva,、eh, fue un año muy complicado este, para todos.、Eh, nosotros el reclamo que, que veníamos haciendo es, es completamente justo. De hecho, nos apoya mucho la, la, la población de Pilar, los propios medios este, de comunicación.、Eh, no encuentran una explicación de por qué no se imprimen los trabajos de la municipalidad en, en nuestra cooperativa. Y bueno, yo creo que eso también fue fundamental para, para torcerles el brazo, porque la actitud fue completamente diferente a la última vez que nos dijeron hagan lo que quieran o por m i toquen e el bombo. Ya hoy la actitud fue completamente diferente. Porque vieron que íbamos en serio, que cumplimos, fuimos consecuentes. Nosotros le dijimos: vamos a venir todos los días a tocar el bombo acá, a manifestarnos hasta que nos otorguen trabajo. Una de las cosas que quedan claras es que nosotros estamos solicitando trabajo que paga el municipio, que lo paga en otras localidades mucho más caro, y que nosotros queremos brindar un servicio a la comunidad, incluso a menor costo. Eso lo remarcamos bastante. Creo que fue algo que también que lo tomó la gente, como nosotros veníamos siguiendo las noticias y, y repercutían un montón, este, en comparación con otras noticias también importantes de Pilar, pero, pero en particular las notas nuestras generaban cierta simpatía. Y bueno, fue el conjunto de los trabajadores con, con la gente de Pilar que creo que con eso le logramos torcer el brazo. Y、eh, nos vamos relativamente satisfechos, como le digo, porque yo noté que el brazo se torció. Y que bueno, vamos a empezar a trabajar para el municipio, que eso lo vamos a hacer cumplir, que, que si ellos no cumplen con su palabra, nuevamente nos verán, nos verán acá en la calle, como, como siempre. Y bueno, vamos para adelante, compañeros, que, que nuevamente le estamos torciendo el brazo este, al Estado.